Pablo, buenos días. Buenos días a la audiencia de tu programa. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Bien. Acá en Santiago les Estero, en el Congreso Nacional de UPCN. Bien. A este tiempo siempre nos toca tenerlo. Bueno. Eh, Alberto, eh, a ver, contanos cómo fue el acuerdo este eh, entre el Ministerio y los trabajadores y trabajadoras. Eh, que bueno eh... Mira, este después de haber tenido justamente... Eh, las paritarias correspondientes durante el año pasado sí. este eh, perdón, quiero decir de haber tenido, sí, las reuniones paritarias durante el año pasado eh, se pide, de parte del Ejecutivo había pedido un cuarto intermedio en función de las distintas propuestas que hoy la ve plasmadas en el acuerdo paritario de parte de los compañeros de, del sector a través de nuestro compañero representante Francisco Renda Y, este delegados de del sector mm. a la cual se se tuvo un tiempo determinado a la espera de alguna eh, respuesta de parte del ejecutivo se dilató el tiempo eh producto de una situación que también eh, estábamos eh, en conversación con con el área correspondiente que es el área de desarrollo social por otros compañeros que trabajan también sobre situaciones de, de, de minoría y familia que inclusive es un proyecto que está en la cámara en estos momentos uh -huh. y bueno en este caso eh, su secretario que de seguridad que que estaba a cargo de la negociación paritaria había pedido un después de una reunión informal un, un cuarto intermedio que se dilató hasta estos últimos tiempos este, que de, en función de las distintas insistencias y pedidos de, de resolución con respecto a, a lo solicitado, eh, se tuvo como como conclusión el día 17 eh, la contestación que se esperaba y que, que se había pedido de parte del sector, de los compañeros y compañeras del sector. Así que se pudo llegar a, a un punto que, que justamente pero lo saludable para poder hacer este acuerdo paritario. Bien, eh, por lo que decís están conformes con o sea, atendieron sí, las demandas desde el Ministerio exacto. de Seguridad. Sí, porque Bien. cuando se hizo la propuesta que este se hizo una asamblea y se, y se discutió con el el, el personal uh -huh. este eh, que lo llevó a cabo vuelvo a decir el compañero Renda, uh -huh. porque es él trabaja en ese sector y a su vez es comisión directiva de UPCD y, y todos estuvieron de acuerdo, por lo tanto por eso se firmó este este acuerdo paritario que ya está remitido a la Secretaría de Trabajo a los efectos de que se ha homologado y prontamente poder tener la ejecución del mismo. Bien, eh, ¿no es necesario que sea ratificado por la legislatura esto o no? No, no, no, pero no, no, no. menos nosotros no los queremos y bien, eso que claro. Bien. acordémonos que siempre un acuerdo paritario que esté homologado por la Secretaría de Trabajo. Claro. estamos generando que directamente tiene fuerza de ley. Mm, bien. Eh, o sea que y, eh, eh, En cierta manera sí. es muy es muy este, es muy símil a lo que se acordó también en lo que tiene que ver con con minoría de niñez. Ah. Este, Bien. o sea eh, eh, van a empezar a cobrar los adicionales estos por riesgo psicofísico exacto, tarea específica y, la... y función exacto y también van a tener su licencia este digamos profiláctica por llamarle así el recurso como como también por su función y por este, la exposición que tienen los compañeros y compañeras. claro Alberto, y te consulto, porque bueno, eh, hubo una conferencia de ATE quejándose que habían quedado afuera de esta paritaria eh, sectorial. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué visión tenés de lo que pasó? ¿Qué, qué podés contarnos? mira nosotros la verdad que este, nosotros no, no tenemos conocimiento de cuáles ha sido las resolución ni nada por el estilo, sí sabíamos que este había este cómo se llama había una solicitud que evidentemente desde el ministerio y la secretaría de trabajo nos aceptaron y que evidentemente es ajeno a nuestra organización por supuesto claro. este nosotros desde que arrancamos con la paritaria eh, venimos manteniendo justamente la acreditación correspondiente para poderlo hacer. Claro. ¿Y, ¿Y hay mmm, eh, trabajadores y trabajadoras de, de, que participaron de esto, que están afiliados a ATE, o son todos de UPCN? Mirá, hasta ahora lo que lo que han participado ha sido justamente UPCN, porque fue que inició la paritaria y ah. está en la mesa de negociación. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Entonces, bien. Este, por eso es que puedo responderte en función de, de la organización nuestra. ¿viste? Claro, o, o sea, ve, después... fue, una, fue una decisión de trabajo esta. La que tomó... Sí, eso, no, sí mm. a nosotros, nosotros no nos vamos a oponer. Mm. Este, o sea, nuestra responsabilidad es representar los intereses de los trabajadores en función de lo que tiene que ver con nuestra organización. claro Y mm. sabemos eh, y respetamos siempre eh, lo orgánico y lo meca el mecanismo que se tiene que respetar para este tipo de, de, de reuniones paritarias. ¿Sí? Bien. Pero voy a hablar desde mi organización. Obviamente los compañeros han hecho la reacción correspondiente y se sabe que ha tenido el direccionamiento correspondiente de la de la exposición que han hecho pública. Bien. Bien, Alberto. Eh, sí, sabemos que tenés bien. que entrar a una reunión. Eh, sí, sí, gracias. Por... Gracias por estos minutos. No, eh. por favor. Al contrario, gracias por, por ocuparse y, y dar a conocer esto, que ha sido una, una, un logro y, y que lo van a disfrutar los compañeros y compañeras del sector y del área social del Ministerio de Seguridad. Bien, eh, gracias y que tenga buen día. Un, un abrazo, Pablo, que tengas buen día. Gracias.